¿Cómo están? Qué contento que me den este espacio En esta radio querida Llamada Freeway Para llenarlo de luz Y de buena onda Es más, les voy a mandar un abrazo radial a todos Dale, acércate a la radio Dale un poquito más Y apoya tu oído en el parlante Te quiero, tontito ¿Viste qué lindo que es? Te vengo a traer amor Y para compartirlo Para que vos estés lleno de este afecto, de este cariño, te vendo mi libro que se llama ¿Cuánto vale tu afecto? Que cuesta apenas unos 500 pesitos y está cargado de todos los pensamientos de grandes filósofos del afecto como Luis delía Lía, Luis Barrio Nuevo, Hugo Moyano, que te van a ayudar a que todos los días de tu vida agradezcas haber nacido en este país eterno tan lindo porque para que este país le vaya bien tenemos que dejar de robar un año nada más para hoy te propongo que abraces a tu prójimo por eso vamos a salir a la calle con mi equipo y quiero mostrarte cómo abrazamos a pobres indigentes que están en la calle y vas a ver en primera persona como la gente reacciona ante el amor después del corte vamos a estar en la calle Dale, sigamos al aire, cacho. No, no, estamos en la tanda ahora. Tenemos un poco de nylon que me dan asco los pobres. Estas ideas de mierda que tenés vos, cacho. ¿A vos te pagan por producir esta mierda? ¿Sabés lo que sos vos? Sos un sorete. ¿Qué te pensás? ¿Que vos, que soy Marley, yo, que me que me como cucarachas? Hoy tengo que abrazar pobres. Mañana qué voy a hacer? ¿Tener que lamerle los huevos a un toro? A vos, cacho, te voy a hacer echar a la mierda, ¿me escuchaste? Está bien, no te calentes, te lo prometo, va a ser diferente el programa. Sí, sí, va a ser diferente, porque vos te voy a echar a la mierda, pelotudo. Dame el nylon de mierda ese, a ver si servís para algo. Dale, vamos a la calle que venimos. Está bien, pero este boludo de cacho, para la semana que viene no lo quiero, ¿eh? Volvimos de la tanda. Volvimos de la tanda. ...y ya estamos caminando por las calles de flores... ...son las 22 horas... ...y ya las calles son un hervidero de indigentes... ...hay gente durmiendo en los bancos de las plazas... ...tomando tetrabic... mira Cachito querido... ...seguime que hay un grupo de chicos... ...que necesitan afecto... ...hola chicos... ...saben una cosa... ...los quiero... ...eh hey, guacho... ...¿qué onda sos puto vos? ...no, no soy puto... ...¿cuánto hace que no te dicen que te quieren? ...miré esa carita que tenés... Llena de moco, sucia y desgarbada. A vos te hace falta amor. Sí, guacho, pero no de vos, amigo. De, de alguna guacha nada más. Vení, dame un abrazo. Bueno, pero nada de marico, nada, amigo, ¿eh? Ahora lo estoy abrazando y él siente mi amor. ¿Se dan cuenta que todos somos buenos y que necesitamos de afecto? Bueno, jeje. <risa> me, me, me estás toqueteando mucho, jeje. <risa> Para para un poquito, flaquito. Dale, guacho, abrázame, dame la billetera. <ríe> Qué cariñoso. No, no, no, la billetera no. No, no la. la puta madre. <ríe> chao, viejo puto. Bueno, chao, pibe. Te amo. Te quiero mucho. ¿Vieron? Se llenaron de afecto. Guacho, te re arrebaté la billetera, amigo. <ríe> Me están saludando. ¿Vieron qué lindo que es dar afecto a nuestro prójimo? Este chico indigente me llenó de cosquillas y de amor. Y sin querer se llevó mi billetera. Ahora nos vamos a un corte y escuchamos a nuestros anunciantes que cuando volvemos hago el cierre. ¿Estás cansado de un país sucio y lleno de mugre? ¿Te gustaría ver las calles de Buenos Aires limpias y blancas? Te traemos el nuevo blanqueador para dejar las calles de Buenos Aires tan impecables y libres de impureza. Sssif, el blanqueador de la SS. Estamos con una señora de Liniers que aplicó Sssif, el blanqueador de las dos SS, en la puerta de su casa. Dígame señora, ¿cómo le funcionó el producto? Siempre la puerta de casa estaba lleno de negros. Entonces salí con el blanqueador a la calle y se lo reflegué por la cara todos. ¿Y sabes una cosa? Quedaron todos blanquitos. Parecen alemanes. Ya escuchaste. Con Sif, el blanqueador de la doble S, blanqueamos hasta lo más negro. ¿Viste, Cacho? Por tu idea de mierda me chorrearon toda la plata. Cacho, ¿tenés plata ahí? Sí, acá tengo 100 pesos Dámelos, y no te lo devuelvo una mierda Porque la culpa es tuya de que me robaron Pero es lo único que tengo Y le tengo que dar de comer a los pibes Lo hubiera pensado antes de producir esta nota ¿Me escuchaste? Estamos al aire Volvemos de la tanda Y le agradecemos a Zip El blanqueador de las dos S Por patrocinarnos Para terminar el programa de hoy, los quiero llenar de luz con mis palabras y mi afecto. Y te dejo con las palabras de un gran filósofo, Carlos Saúl. Síganme, no los voy a defraudar. Nos vemos la semana que viene con más Rincón de Luis María Domínguez. El verdadero buena onda de la familia Domínguez. Y Odol pregunta a Claudio. Le dije todas las respuestas chau. Chau chau.